Y hasta ahora tenemos noticias municipales que queremos compartir contigo, querido amigo, que nos escuchas a esta hora. Atención comunidad, el sábado 7 de septiembre se llevará a cabo por primera vez en Puente Alto el Festival del Autocuidado, Salud y Bienestar en el Pueblito las Vizcachas. Una instancia de encuentro, sanación, salud y armonía organizado por Nel. Yogaya y auspiciado por danayoga.cl quienes nos acompañarán con increíbles premios para cada una de las actividades que tendremos no se pueden perder esta jornada al aire libre en nuestro pulmón verde que contará con una feria de emprendedores y una programación especial con clases de yoga durante todo el día para toda la familia Pueblito las Vizcachas desde las 10 a 18 horas Acceso gratuito. Próximo sábado 7 de septiembre. Noticias Municipales en la Radio Puente Alto.